¿Zona? zona, se mueve contigo. Zona 69. La música、zona. se mueve. Seguimos adelante en la zona. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de zona 69.net. Ahí en el player tienes un poquito más abajo dos pelotitas y ahí te puedes descargar el programa en MP3. También nos puedes llevar en tu móvil todos los domingos a partir de las 4 y media, las 3 y media en Canarias. A través de Global House Radio te puedes descargar las aplicaciones para escucharnos en tu iPhone o Blackberry. ¿Ok? Por cierto, un saludote. Bien fuerte a esa gente que está conectada a globalhouse.es y está ahí conectada al chat y hablando sin parar. Es ¿eh? un Fernández. Temas como este pasarán por aquí, por la zona. Así que no te muevas. Esta chica también está pegando muy fuerte y sonará por aquí. ¿Quieres más? Ahora, ahora, ahora, el tema más fuerte: Powerplay. Powerplay. Entra en la zona. Domingos de 4:30 a 6. De 4:30 a 6. En Global House.es. Y a cualquier hora donde estés en el mundo, desde Zona 69.net. Desde Zona 69.net. Mándala, suena s n aquí en la zona 6-9. Fly Project Remixado por Deep Side DJs. Así suena esto en la zona 6-9. Bienvenidos, todo el mundo. Bienvenidas. No se escuches donde no se escuches. Espero que te lo estés pasando tan bien como me lo estoy pasando yo hoy, pinchándote temas como este. Bueno, voy a mandar un, un, un,、eh, un aviso muy importante. ¿eh? Este aviso es importante. Atención, vamos a parar toda la música. Paramos toda la música y、eh, contamos que.、Eh, vamos a ver qué pasa ahí en Facebook. ¿Eh, eh, gente, qué pasa en Facebook. No puede ser esto. 800 personas. Ese número hay que subirlo. Y también nos podéis dejar vuestros comentarios ahí. No digo más. También os podéis dejar vuestros comentarios en Twenty. Entrando en Twenty y buscando Zona 69 en nuestra página oficial. O entrando en Facebook y buscando nuestra página oficial en Facebook. Grupo de Zona 69 en Facebook y Zona 69 oficial en Twenty. ¿Ok? O También escribiendo dos direcciones como si fueran u a página web 20. Lamúsicasemueve.net 20. Lamúsicasemueve.net sin tres w, ok. Y Facebook. Lamúsicasemueve.net. O también, si estáis en zona 69.net, a la derecha tenéis esos iconitos bien guapos. v a m o s a ver algunos de los comentarios que nos estáis dejando en t w e n 20 ok vamos a ver qué es lo que nos cuenta la gente en t w e n 20 luisa me cechan dice mola tío gracias gracias a ti t í o gracias por escuchar y por estar ahí jorge dice gran sesión esa que te ha r r u l a d o un saludo gracias sigo recibiendo muchas felicitaciones por la sesión ok s í s í me ha gustado me ha gustado esto、eh, 250 escuchas en una semana Ha está muy bien ¿eh? esa h e sesión que ya sabéis que tenemos colgada en w w w la m u s i c a se mueve n e t w w w la m u s i c a se mueve net ahí podéis encontrar esa sesión chulísima y la próxima pues el mes que viene susi de la iglesia dice me encanta tu sesión también raúl me la descargo volando un besazo y enhorabuena por ese talento que tienes bueno Tampoco es para tanto, eh. Tampoco es para tanto. Es una sesión, nada más. También por aquí. Bueno, otro comentario. me Ha gustado tu sesión. Espero la próxima un mes o la próxima en unas semanitas, tan solo. Laura dice: A ver qué tal resulta. Gracias. Y Andreu Duque, Andreu Duque dice: Yeh, a ponte ahí si la tienes. La de Cine 8, Samsung. La de Motherfucker Remix. O si no, el beep, eh. Don't stop the body. Bueno, pues te voy a poner el motherfucker, eh. O, por supuesto, te lo voy a poner en, en un ratito aquí. En zona 6-9. Mira, en nada sonará por aquí ese motherfucker. Nos puedes dejar tus comentarios en Twenty y en Facebook en nuestras páginas oficiales. O también nos puedes agregar a mis perfiles de Raúl Fernández en Twenty y en Facebook. Soy De León, si necesitáis más pistas, ¿ok? Vamos a seguir ahora adelante h o r a a en Zona 6-9, por supuesto, con más temas. Mira, ahora llega Macaco y su puerto presente desde su último álbum. Suena así de bien. Ven a la zona, Ven a la zona. y traete a tus amigos. Ven a la zona, Ven a la zona. y traete a tus amigos. presente puerto presente presente y aquí a tu lado presente puerto presente presente y aquí a tu lado yo yo yo <Hey. S 1> traigo mis sorpresas enlatadas pa que las saques a b o r e a n d o tapémonos la vida benitas p al congelador n Seguida en Facebook. Atención, compañeros de Global House.、Eh, la gente que esté ahí escuchando en globalhouse.es, que, que se una a la página de Facebook, ok? Grupo oficial, Grupo de Zona 69 en Facebook. Domingos, desde las 16:30 en Global House. Descárgate las aplicaciones y escúchanos en tu iPhone y Android. Gabina. En cabina, Raúl Fernández. Conectado al Facebook, vamos a ver que mire. Yo por aquí, a ver,、eh, vamos a ver la gente que les gustan nuestras publicaciones. Dice aquí a esta publicación, le g u s t a a tres personas. A ver, a ver quiénes son: Gustavo o l i b e t t i Isabel María Moreno y、eh, r u b é n Caizos,、eh, un amigo mío. Muchas gracias、eh, por estar ahí conectados. También Víctor Mateos nos dejas su saludito ahí en Facebook. Nos puedes dejar tu saludito, tu hola, hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a la zona. Nos puedes dejar en Facebook si quieres、eh, tu saludito, ese hola de. Pues eso. El hola de turno nos lo puedes dejar en el grupo de Zona 69 en Facebook. Te metes en Facebook. Y buscas zona 69, y ahí te aparecemos ya con el logito u en azul, y ya está, ya está, te unes y punto. Y nos comentas, por supuesto. Más gente a la que les gustan nuestras publicaciones, por ejemplo, Oscar b a s a n o al que le pegamos un saludito, y aquí, por ejemplo,、eh, a Carlos de Alba, eh. Mira, a Carlos de Alba también le gustan nuestras publicaciones, gracias. Aquí pendiente,、eh, meterme en la página de zona 69, pero en 20. Así que me voy por aquí. Vamos a ver, me voy a páginas,、eh, página de zona 69 en 20. Te metes en 20 páginas y buscas zona 69. Y ahí te aparece igualito el logo, pero、eh, zona 69 oficial en 20. Laura dice felicidades por la página y por la emisora. Me e n c a n t a e s Un saludito para ese crack. Gracias, Max. Max, para ti,、eh. besos. One, two, Me ha hecho gracia eso de MUAX, siempre me ha gustado. MUAX. Es como besos, pero MUAX, MUAX, no sé. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Siempre me, me ha gustado eso de MUAX. Carolina dice: habrá que escucharla todo lo que se pueda. Suerte, ¿eh? gracias Carolina. Suerte para ti. Y un abrazo y un besazo muy fuerte. Que estés ahí al otro lado escuchando, eh. s i f a x dice、eh, que sois、eh, guay y tenéis la mejor música que no he escuchado. La mejor música que no he escuchado. Wey, esta, esta construcción está un poco rara, ¿eh? Bueno, un saludo para ti. s i f a x también, Javi dice: Buena emisora. Si fuera una emisora, claro, pero esto es un programa de radio ¿eh? que se puede escuchar a través de una emisora que es globalhouseradio.es c o m y también a través de nuestra propia página zona69.net a cualquier hora donde estés en el mundo. También Laura Gómez dice: Está bien la emisora o programa, ya te lo digo,、mm, besitos, gracias. Remed i c e p u e s si me apetece mucho estar por aquí, pues me encanta la música, es genial que haya personas que quieran compartirla. Y la emisora de radio o programa, también te lo digo, me encanta, es genial. Gracias a vosotros por estar ahí. Y ahora nos quedamos con Carlos i n y este LED t h e w a y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 Hay Que pegarle un saludo a nuestro queridísimo Carlos, sin que está teniendo mucha, mucha suerte, mucho éxito con ese plan B. Ahora mismo está en el hormiguero, eh, h a c i e n d o una sección. Pásate por el hormiguero los miércoles, me parece que es que sale Carlos.、Dien、en el hormiguero, ¿eh? ah, y este h Y e single que está sonando en todas partes, pero hay que recordar ¿eh? que lo pusimos aquí antes que nadie. ¿eh? s í s í antes que nadie estuvo por aquí Carlos, sin en la zona 69. Métete e n w w w l a m u s i c a se move p net y arriba. con El Rotamane te aparece Carlos In, te metes y escuchas la entrevista que hizo con nosotros. Mira, me gusta mucho este disco, Elena g e o r g i Este e disco romancing me encanta para hacerte bailar, para darte energía y para que lo pases bien en el fin de semana o entre semana, cuando quiera que nos escuches. Un Par de dos que también se pasaron por la zona hace ya unos meses. c i t o e h También lo puedes encontrar ahí en www.lamusicasemueve.net. DJ Cone and Man Palacios se pasaron por zona 69 y aquí nos presentan este Sweet Revenge, su última producción que nos ha gustado mucho, e h mucho. Así de bien suena DJ Cone and Man Palacios. Puedes pasarte por www.lamusicasemueve.net y escuchar la sesión que nos hicieron en Zona 69 y también la entrevista que les hicimos. ¿eh? Ahí lo tienes todo: todo, ¿eh? las noticias, entrevistas, secciones, todo está ahí en www.lamusicasemueve.net、e、incluso en nuestras radios en Spotify, Radio Dance y Radio Hits, que está y a a puntito de caramelo. O sea, estos radios que puedes encontrar en www.lamusicasemove.net, dos playlists bien grandes, bien,、eh, bien llenos, ¿eh? Y que además van a ir cambiando poquito a poco, continuamente. Puedes encontrar temas nuevos en esas radios, Radio Dance y Radio Hits. Seguimos adelante, ahora en zona 6-9, cambiamos un poquito al tercio, ¿sí? ¿Te parece? Venga, vamos allá. Compártelo con tus amigos. Zona 6-9. Te traemos a esta chica llamada r a m i Low. Nos presenta este primer single: que se llama Little Miss Flapper. Nos estamos s g u i e n d o Nos queda poquito, no hay menos. Grande y un abrazo bien gordo a toda esa gente que nos escucha a través de Global House Radio. Para ellos va este aplauso, por supuesto. ¿eh? A toda esa gente que se conecta a través de globalhouse.es y se mete ahí en ese chat a interactuar con nosotros. Por supuesto. Nos tienes también en facebook y en t w e n 20 buscando zona 69 en facebook o en t w e n 20 ok nuestras páginas donde deberías unirte ahora mismo para comentarnos lo que quieras por supuesto siempre Vamos siguiendo. Esto ha sido todo la semana que viene. Ya sabes que tienes mucho más. Tienes más entrevistas, más secciones, muchas más cosas entrando en w w w La m u s i c a se mueve.net. Ahí los platos Ahí nos tienes toda la semana. Esto ha sido todo por esta semana. Pero puedes escuchar todos y cada uno de los programas en zona 69.net. m e v o y ser felices, pasarlo bien. Adiós. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net